Bueno, primero muchas gracias por venir.、Eh, lo que estamos haciendo es m o s t r a n d o la oferta académica que tiene la universidad. Si bien nosotros nos centramos en la sede atlántica, porque es donde estamos, tenemos la competencia, no dejamos de hablar de la universidad en su totalidad, porque somos una única institución. En el día de hoy comenzamos a las nueve,、eh, con unos 360 chicos aproximadamente de distintas escuelas de, de la región.、Eh, tenemos escuelas de Patagones, ten,、eh, vinieron del Cóndor. Eh, con esa San Javier, así que estamos muy contentos porque la, la recepción por parte de las instituciones fue muy grande. Importante en este momento, están justamente en una presentación de, de la carrera de nutrición. Que son los propios estudiantes los que comentan un poco más de qué se trata la carrera. En general, todas las charlas de, de las carreras estuvieron、eh, a cargo de las direcciones y de distintos、eh, docentes, pero que las l l e v a a d e l a n t e eran estudiantes avanzados, porque lo que querían era mostrar y, y dar a conocer cuál es su experiencia en la Universidad de Río Nero. g Bueno, un gran trabajo también porque es coordinar justamente con todas las escuelas de aquí de la zona para poder venir y conocernos. í tuvimos la, la posibilidad de que todas las escuelas públicas de, de la zona estén presentes, entre hoy y mañana, obviamente, y la mayoría de las privadas también van a estar presentes aquí. ¿Cuántas carreras ofrecen? Estamos ofreciendo nueve carreras en, en la ciudad atlántica y unas 60 a nivel universidad. ¿Realmente se espera un gran ciclo l e c t i v o 2024 entonces? Esperemos que sí. Invitamos a participar. Sé que si bien acá está coordinado para que vengan los quintos y sextos años de las escuelas,、eh, también se invita un poco a la comunidad ¿no? que quiera acercarse y conocer un poco también de la oferta académica que ofrecen. Sí, la expo está en realidad para toda la sociedad. No es solamente para estudiantes de, de quinto y sexto, sino que es para toda la sociedad en su conjunto. Y hay muchas personas que vienen de forma、eh, personal a. A la universidad y se acercan a hacer el recorrido con el resto de los grupos. ¿Van a estar entonces el día de hoy también por la tarde y el día de mañana también mañana y tarde? Exactamente, hoy estamos desde las 14 horas, empieza el recorrido hasta las 5 de la tarde y mañana vamos a estar de 9 a 12 y de 14 a 17 nuevamente.